Civilización Fenicia. Personajes. Abibaal, contemporáneo del rey David, fue el primer monarca fenicio. Hiram I, hijo de Abibaal, sostuvo relaciones comerciales con la península ibérica y oriente. Extendió tiro, incrementó la marina y organizó expediciones por el Mar Rojo, junto a Salomón. En su reinado los artesanos felicios colaboraron en la construcción del templo de Salomón. Pismaleón heredó el poder siendo aún niño. Reinó durante 47 años. Durante su reinado su hermana fundó Cártago. Conquistas motivados por extender su comercio El predominio de los fenicios se expandió a Italia, Grecia, España y Francia. Recorrieron la costa africana y también llegaron a Inglaterra. Sidón fue destruida por los filisteos. Siglos más tarde, en el año 332 a.C., Alejandro Magno ordenó la destrucción de Piro. Después de siete meses de resistencia. Cartago en África, emprendió conquistas y fundaciones por el mar Mediterráneo hasta llegar al mar Báltico y el Golfo de Guinea. En el año 206 antes de Cristo sucumbió ante Roma, convirtiéndose en provincia romana hasta su destrucción definitiva por los árabes.